Comenzamos en el sur de Santa Fe porque trabajadores tomaron el frigorífico Euro. Luego de meses de reclamos sin respuesta por despidos y sueldos atrasados, los trabajadores y trabajadoras decidieron ocupar la planta ubicada en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez vecina a Rosario. Allí estuvo Aire Libre Radio Comunitaria con nuestra compañera Caro Carranza, que entrevistó al delegado Walter Navarro, que así contaba la situación. Nos encontramos en el frigorífico Euro y eh, vamos a hablar con Walter Navarro porque actualmente está tomado el frigorífico. ¿Y por qué se debe esta situación, Walter? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va buen día? Bueno, esto llegó a este extremo por el tema de la falta de pagos falta de comunicación, después de un tema que viene todo el año, digamos. Esto arrancó allá por el mes de enero, digamos, con el tema lo despido de 60 compañeros por vía WhatsApp. A raíz que el gremio nuestro... ...se presentó al Ministerio, pidió una audiencia... ...bueno, se reincorporaron... ...y pasó hasta en garantía horario... ...garantía horario, o sea, cobrando un sueldo mínimo en la casa... ...pero pasó todo el año... ...y nosotros, bueno, primero queremos el puesto de trabajo de cada uno... ...eso, nosotros damos por el puesto de trabajo... ...y ahora lo que fue, este la semana pasada, el día 3... ...tuvimos una audiencia en el Ministerio nuevamente... ...la cual la empresa misma solicitó... ...y el gremio ha y nos presentamos... ...llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo del Ministerio... ...lo cual se comprometían hasta el 31 de enero no despedir a nadie y nosotros tra estar eh, eh, tranquilos, digamos, como quien dice. Bueno, salimos ahí con la promesa esa que al otro día íbamos a cobrar el sueldo. Y no cobramos no solamente los que están afuera, sino los que estaban trabajando tampoco. ¿Y hay alguna respuesta de alguna autoridad? ¿Hay alguna forma de que esto se solucione? Mirá, eh, de parte nuestra está la voluntad de reunirnos, de escuchar y qué sé yo. De parte de la empresa no se ha presentado nadie, nadie llamó nada. Eh, acá a nivel local está Andrés Géves Vitale Que está en Recursos Humanos Y él nos dice que Guillermo Salima y Néstor González De Buenos Aires, no le contestan el teléfono No la atienden directamente ¿Y qué suponés que pasa detrás de todo esto? No, nosotros lo que notamos un vaciamiento total de la empresa Un vaciamiento a propósito No es que esto es algo Sabemos que la situación del país es complicado todo Pero no le vamos a echar la culpa solamente A la situación del país Acá hay algo más que viene de parte de ellos, digamos Sabemos que ellos no vienen del rubro tampoco, esos son financistas. Se unieron a la empresa esta con los dueños anteriores, que hará cuatro o cinco años. Digamos. ¿Y piensan eh, plantearlo como una cooperativa a futuro? Nosotros lo habíamos pedido, lo habíamos planteado, porque teníamos... Primero que hay varios interesados en la planta, en hacerse cargo de la planta. Y si no, la otra idea era bueno que se la dejen a la, a la gente, para ser tipo una cooperativa. ¿Y ahora van a seguir con la toma hasta cuándo? ¿Cómo se van a implementar las otras medidas, si es que van a tomar otras medidas? Ya, si fuera por nosotros ya nos estaríamos más cansados. O sea, esto es algo que nosotros no no debemos obligado a hacer esto, así que pero mientras nos veamos luego que ellos nos respondan, nos quedaremos acá todo el día de hoy, mañana y hasta que ellos aparezcan o volvamos al ministerio, no sé. Confiamos también que el Ministerio de Trabajo nos cite ellos a una audiencia y podamos presentar nosotros para aclarar la situación. La situación que se vive por estas horas en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez que está tomado por sus trabajadores y trabajadoras, declaraciones del delegado Walter Navarro en la cobertura de Aire Libre de Rosario. Scott Besson confirmó que el gobierno de Milley ya usó parte del swap o intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares acordado con Estados Unidos. El secretario del Tesoro norteamericano dijo en una entrevista televisiva que ese país obtuvo ganancias del apoyo al gobierno de Milley y de esta operación económica que hizo el gobierno argentino con el swap. Además, expresó que tras el triunfo electoral de Milley y el cambio de gobierno en Bolivia, Estados Unidos espera resultados similares en Colombia y en Chile para seguir sumando aliados en América Latina. Y las frutas y verduras están cada vez más difíciles de comprar... ...pero lo que reciben los productores es mucho menos que lo que paga el consumidor. El informe de nuestra compañera Robertinas ha sido Torchio... ...desde Radio Estación Sur de La Plata. Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. Las frutas y verduras son cada vez menos accesibles... ...y se consumen menos en la mesa de las y los argentinos. Hubo tres meses consecutivos de aumentos en el precio de las frutas y las verduras... Una tendencia que rompe con la narrativa del gobierno de Milley de una inflación frenada. Los alimentos suben levemente por debajo del índice pero es un aumento a cuentagotas que la población siente directamente en la verdulería. El periodista de Agencia Tierra Viva analizó los datos mensuales que da el INDEC sobre el aumento del índice de precios al consumidor, datos de los precios del mercado central que elaboró el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y testimonios de los productores y llegó a la conclusión de que la crisis económica que estamos viviendo les argentines, empuja a las familias hacia una alimentación de menor calidad y también acceder a un Una dieta variada con frutas y verduras se ha vuelto un lujo. Cuando el poder adquisitivo cae, acceder a una alimentación variada eh, cuesta cuesta mucho más. Por eso, desde las organizaciones campesinas, lo, lo que se propone es que haya una política para la alimentación en el país, que no la hay que justamente un poco lo que abordábamos en la nota es el punto de fondo de todo esto es la falta de planificación para una política de alimentos en el país. Somos un país que decimos ser de granero del mundo. En el gobierno de Macri se saltó a la góndola del mundo, pero no podemos abastecer alimentos a nuestra propia población. El núcleo del problema es la falta de planificación de una política nacional de alimentos. Esto se evidencia en las dos puntas de la cadena. El productor tiene costos atados al dólar y el consumidor no puede llevar comida sana a su mesa. Una brecha de hasta 159% hay entre lo que recibe quien produce el alimento y lo que paga quien lo consume. Kilo de lechuga en septiembre había caído Un 33%. Sí. En los supermercados se comercializaba entre 2.000 y 3.600 el kilo. Entendido. Al productor, esa esa lechuga que tienen comprar en un supermercado, el productor le pagan en el cordón hortícola de la plata el cajón de 12 kilos, no, 12 kilos que tiene el cajón, 1.500 pesos. Y los productores están sin políticas públicas, arrasados totalmente por el gobierno de Javier Milley y con precios atados al dólar. Esa pequeña ayuda que tenía la, la, la agricultura familiar, los pequeños productores, Milley la barrió. Sea Pro Huerta, sea Cambio Rural, sea el INAPSI, ¿no? el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que quedó desactivado apenas a el gobierno de Miley. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertina Césido Torchio para el informativo Farco. Vamos a Río Negro porque se realizó en Maquinchao un encuentro de capacitadores y promotores de las lenguas ancestrales de la Patagonia. Nos lo cuenta nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro de Viedma. Hola amigos y amigas de Farco. Se realizó en la localidad de Maquinchao, provincia de Río Negro, el segundo encuentro híbrido sobre el despertar de lenguas, procesos lingüísticos de interculturalidad que permitieron revitalizar las lenguas de la Patagonia aquellas que por historias, por diferentes motivos, se fueron acallando y que ahora, a partir de este encuentro, comienzan a recuperar su espacio. Eh, y ahí pudimos compartir con docentes, profesoras, profesores eh, y maestras artesanas Que estamos transitando esta capacitación Que está, bueno, llevado adelante por el equipo Por el Rockinche Mapuche Pero que se encuentra acompañado por Galavide Que es la organización que está revitalizando la euskera Que tiene larga trayectoria en revitalización Y bueno, en disfrutando de ese encuentro Y de, de poder conversar con las personas Con una cuestión de territorialidad situada Que es lo que más agradecemos Claudia Curaqueo. Nosotras, como siempre decimos, somos chica seguimos estudiando y vamos aprendiendo cómo a veces, en esto de la urgencia de no querer perderla, eh, la lengua, la por ahí la fuimos eh, deformando, sí. españolizando, sí, como decimos. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando creamos neologismo, porque... Hay que reconocer, es una es una gran lengua Con una gran estructura gramatical Que nos permite crear palabras Y ese afán por ahí de crear palabras Se come, se cometen algunos errores Pero bueno, para eso estamos Para seguir aprendiendo, ensayando Que es error, aprendizaje, error Y ahí volvemos sin juzgar Sin caer con la mano pesada eh, Sacarnos esto de la culpa De no saber o demás Sino entender que fue un proceso Que somos una consecuencia De un proceso de política estatal y lingüística, que el la Miel le llama la glotopolítica del silencio, que muchas de nuestras familias no nos pudieron heredar la lengua. Desde Río Negro, informó Radio Encuentro. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque las selecciones argentinas de Jambal, de playa, cerraron su gira por Brasil, con dos medallas. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. El handball de Playa Argentino cerró su gira por Brasil con... Una medaza de plata y otra de bronce. En los partidos decisivos del torneo que se disputaron en João a Brasil, las kamikaze que hacieron en la final en sets corridos ante la verde-amarela, mientras que la selección masculina volvió a superar al bicampeón mundial Croacia en definición por penales para subirse al podio. Punto final para la participación argentina en la etapa final del Global Tour que se disputa por cuarta edición en Brasil. Las kamikazes, el equipo de Leticia Brunati, fueron de menor a mayor en ambos sets, pero no les alcanzó para llegar a los definición por penales, siendo caída por dos parciales de 22-16 y 17-16. Por el lado de la selección masculina al mando de Sebastián Ferraro al igual que en el debut del torneo repetido en victoria ante Croacia, campeón del mundo 2022 y 2024, para colgarse en la medalla de bronce está ganar el primer ser 24-8, perdió el segundo 17-14 y luego se quedó con los penales 7-6 tras una excesa atracción de Ramiro Fernández en el arco, tapando tres lanzamientos consecutivos.